Almanes orde, boquiten no y nuestro no no ave, gobierna por un rato, pero lo mismo no hace sentir, caña ni se esconde. Sacrifice your children and your why, A no more y me desespero Really? Oh, my so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 is bleeding, our soul is, our soul crying. is crying, crying, stealing the future, feelings so deep, is it's disordered. We look for revolution, ready to fuck the constitution, when you're singing there we shut down blood, God boy, this is war por las calles, el virus se respira, ya todo perder Told you that you had to sacrifice your children and your wife. Children and your wife. Children and your wife. Then we look for revolution to fuck the constitution when the sinking that we shoot and blood Oh, then we look for revolution to fuck the constitution when it's sinking that we shoot and blow the clock. Es que mother? her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 para de la raya estoy En las calles aprende el valor De no retroceder y encontrar solución A todo obstáculo hay que sacarle la buena Y no rendirse jamás El fuego nunca paga, mis sueños se pueden cumplir Luchando lo no hay de otra Por eso yo cojo mi lapicero Te escribo porque yo lo necesito Un canco que tan artista Se pa pa el se pa pa el, el resto no tenere, no detenerse No se las barrera, los muros de piedra Hay que deshacerse, no más excusas La vida ya, no mires atrás Bien la historia, la estamos escribiendo ahora Hoy con fuerza no puedo parar Ya no existe que me pare en esa letra Si la vida intenta frenar Hoy con fuerza no hay quien me detenga. Hoy con fuerza no puedo parar Ya no existe quien me pare en esa letra Si es la vida y deja aplastar Hoy con fuerza ya no hay quien me detenga You have to fight again And don't let you down You know your shine so bright You have to take care of your crown This Decision you hold in your hand So unique and precious, my friend. You have to struggle and follow the light. Don't give up and fall into the dark side. Mi hermano, haz la valente que quiero triunfar contigo. Mi hermano, no abandones, puede vencer al enemigo. En tu mente se esconde el que te quiere ver abajo con el amor y la confianza. Ya sabes cómo es el trabajo. trabajo. You have to fight again and don't let you down. So wild, ca a tii te quiero barcuaar Hoy con fuerza no puedo parar Ya no existe que me pare esa letra Si la vida intenta frenar Hoy con fuerza no hay quien me detenga Hoy con fuerza no puedo parar Ya no existe que me pare esa letra Ya que me A veces la vida me quiere arrumar con su foke problemas, a veces me entiendo cómo es que yo pierdo de pies sentido a la vida, como siempre me regreso al camino partiendo la vista y la rima, hasta la le a los momentos de la rima desde la montaña, hasta la esquina, y para de donde Conmigo camina Dios, quien guarda mi espada cuando yo me no lo pienso, ella no me jala. Te lo digo desde que de haber caminado en llamas. Tienes que cuidar a todos los seres que aman. Tú tienes que cuidar tu vida y de tu alma. solo con fuerza el camino. Si la vida inteta plena, voy con fuerza no hay quien me detenga, hoy con fuerza no puedo parar, ya resiste que me pare en esta letra, si la vida intenta aplastar, voy con fuerza ya no hay quien me detenga. La otra oreja latinoamericana.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 Viens derrière. Si pas à la bataille, j'avance ma charme malgré mes failles. La sperance se pie. Si la vie là disparaît. Je non la peur, je libère, je ne regarde plus en arrière. On passe devant. On Sans le pas de con los tales si la vino dispare, -no. siempre paraante así porque me enseñaron criado por una abuela madre y sus valores me haedado la importancia de luchar por sus convicciones con argumento contexto sin ir respetar al opuesto pues la libertad de uno se acaba donde comienza la libertad de otros No olvidemos, de la naturaleza depende la sobrevivencia, la vida y la existencia. Adelante va el frente Si Adânci în trecut, în vence. La esperanza no se pierde. never stop sin smoke we every day siempre play en las putas colonores por una dos rey que nunca salvado la piscina play home con cuidado di Yo me siento afortunado y pienso es el rey con son balas hormicar ahí yo sigo spray heavy way this ain't fucking way don't cadenas, dolores y penas, malditas condenas que como fleas ciferan noches de fucking us en la cumbre maldita ramera yo sigo en la mía En mil palacenas, mata demonios, se las black run, fucking more in mi mi está el frente Si no se ven atrás La esperanza no se pierde quand l'ado disparaît, se trata de seguir adelante de avanzar en el lo lo bello traicionado trago amargo pasado no te odio si bien de mí je je ne regarde plus en arrière je te demande pardon pour mes erreurs pour mes silences pour mes rancœurs et moi comme je suis sans artifice sans fantaisie avec et mes misères mon amour fou mon cœur de pierre de ne pas la verge qui te val de mes regrets Présente comme un cadeau devant le défi à relever Mais si j'avais non plus un mot Je te fais présent de ma rime Mérène ma cause mon esprit Les yeux brûlé par son Je connais ton ciel et ton miel je juge personne Je sais le groupe Je sais dans l'âme combien l'ensoupe Je sais les doutes désespoir Est-ce que tout de baisser la gare Je suis compasse à la bataille J'avance ma charme ta crème Espagne Voilà n'est pas le frère Si tout à l'annonce Si la dit nous disparaît la noche chaque nuit est soladora c'est une marque dévoradora llegó tu hora on ne perd pas l'espoir je parle de mes rêves prends présent comme un cadeau devant le défi à rompre et si j'avais non plus vraiment manger me fais prise de maris si la vie ne disparaît pas Dol. Palantes pal frente, Black cat. La esperanza no se pierde. Si la vida no desaparece. Y que viva la resistencia musical. La otra oreja latinoamericana.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 duermen caídos por el fuego. Hay un cielo que ya no llorará cuando surque el carruaje de los sueños.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 Luchando por la otra oreja Y seguimos en esta otra oreja eh, Vamos a re, vamos a emitir algunos mensajes Vamos a contarle algunos mensajes eh, sí. María, jo, María José desde de Uruguay Gabriel Cabreja que dice Excelente el reggae político multilingüe De Rafi La Gaitana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 Eh, Marian desde las afueras de Mar del Plata también, eh, bueno y este siguen los mensajes y. Hasta mensajes. Perdón, cómo decís? Fájate mensajes. Bueno, listo, lo dice Río y, ah, y, y yo obedezco, ¿no? Como casi siempre. Eh, vamos a escuchar ahora.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 El grito que doye silencio hoy te pido perdón si te lastimé el corazón hoy no quiero lo que me hace mal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 El veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón, si me lástima el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar la seriedad el tiempo hoy es tiempo de ser luz esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y silviento este en el viento el amor que se dentro esa es mi revolución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 y un poema de Benedetti con acompañamiento de Bill.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 Con quemo de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto Decirle más y más y más verdades a lo cierto Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Santino el sombrero en alto de Santino Bueno, mi nombre es Sergio Vulcano, soy uruguayo En realidad nací en México, pero vine de muy pequeño a Uruguay este, Mi padre fue asesinado y después desaparecieron el cuerpo El 11 de agosto de 1984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 Por si me lo quitan. Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera. No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera. Salte por la venta.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 Cualquier esquina ha cansado de vivir en tu hojita, siempre a la deriva, lleva tu vaguita, el amor de visita y mis pantalones entre los cojones. Voy a tatuarme de azul una casita para que allí.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 Mi pierias cansado de vivir en tu boquita siempre era de Y después este es una banda que se acaba de disolver en Uruguay que se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 de tanta cagada lo que queda suir so salen los diarios radios su televisión y está en la calle y en cualquier situación calma el dolor solo pase seguir con su empresa Mata los sueños la gente no le interesa, ya hace un tiempo se sabe que algo anda mal, y caño avanza el bien material, y el hombre sufre y carga con su impotencia. Es este globo que te asfixia la cabeza. Bueno sería ver a la gente cantando. Per los andos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando. Velos a todos por la cache feliz Să-i vezi pe toți pe stradă, să-i vezi pe toți pe stradă, să-i vezi pe toți pe a să-i vezi pe toți pe stradă, să-i vezi pe toți pe a să-i la pe toți pe stradă, să-i vezi pe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 Márquez Tu amor revolucionario De cómo sea Nueva empresa hay donde espera La firmeza De tu brazo Libertario Seguiremos Adelante Como junto A ti seguimos cantando te decimos hasta siempre comandante aquí se queda la clara la entraña de transparencia que la presencia comandante llegue para aquí se queda Otra oreja.